Lección 6. Ya. Ejercicio 9. 1. ¿Qué desea? Queso, por favor. ¿Cuánto le pongo? Medio kilo. No, no, un kilo. Son 14,50 euros. 2. Madalenas, por favor. ¿Cuántas? Un paquete. ¿Cuántas hay en un paquete? 10. Bueno, gracias. 1 euro con 15. Tres. Póngame un kilo de patatas, por favor. ¿Cuánto es? Un euro con noventa y cinco. Cuatro. ¿Qué desea? Vino, por favor. ¿Cuánto? Dos botellas. Son catorce con setenta y cinco euros. Cinco. ¿Qué desea? Un litro de leche y una lata de sardinas. Sardinas no tenemos. Algo más? No, gracias. Uno con cincuenta euros.